Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos, Jorge, Ricardo, y bueno, hablaban del coronavirus. Nosotros nos vinimos hasta la farmacia de las Américas, aquí en el centro de Maldonado, también en la búsqueda de, de, de tapabocas. Y, y queremos saber de parte de, de la gente que está aquí trabajando, Pablo Algaré, Gracias por recibirnos. Contale a, la, a Jorge, Ricardo y la audiencia cómo ha sido el funcionamiento de la llegada de los tapabocas que en este momento no tienen. Buen día a la audiencia de Aspen, buen, eh, día. buen día a la gente que está trabajando buen ahí en el programa. Este, bueno, el tema del tapabocas, la demanda ha sido muchísima en estos días, sobre todo ahora que aparecieron unos casos en Argentina y la proximidad geográfica del coronavirus se se acerca y bueno, entonces eso ha complicado un poco las cosas, ¿no? El, los tapabocas no solo han subido tremendamente de precio, porque había tapabocas que vendíamos hace un mes atrás a 5 pesos que ahora los vendemos a 50 y los tapabocas que son este, lo, los que vienen con válvula eh, oscilan entre 300, 400 500, depende del distribuidor que lo tenga al momento, porque hay distribuidores que los tienen más caros, otros los tienen más baratos eh, ni hablar que el de 3M que, que ya no se consigue, debe andar no sé, pero calculo que es cerca de los mil pesos. Pero ese ya es imposible de conseguir. O sea, todos los días estamos tratando de conseguir tapabocas de diferentes lugares y así oscilan los precios de, de acuerdo a lo que se consigue. Pablo, ¿y cuál, cuál de ellos dos, de, de esos tapabocas, eh, o qué función tiene o cuál cubre más en caso de, de comprarlo? Eh, los que cubren más son los que tienen válvula, ¿no? Porque aparte de, de, la, de la válvula eh, que permite la dosificación para respirar, todo... Eh, también tienen tres capas, entonces eso eh, protege más a la persona. Los otros son tapabocas comunes, que bueno, son comunes, ¿no? es una capa sola, fina, y bueno, pero también sirven, ¿no? A los efectos del de, coronavirus sirven todos. hablo cuando llegan aquí a la farmacia los tapabocas, ¿cuánto tiempo duran? Y depende, pero ya te digo, desde que está en Argentina, ni una hora dura. Este, a veces um, se van, te lo sacan de las manos, es, imp es imponente. La demanda que hay es impresionante. ¿Ha llegado la gente aquí a comprar también con tapabocas? No. ¿O todavía no has visto gente que esté usando? No, todavía no he visto gente que esté usando. ¿Para tapabocas. qué se lo llevan? Por prevención, por si viajan, por más que nada por prevención para tenerlo, porque el tema es tenerlo. El tema es tenerlos. Jorge Ricardo, rapidito que sí. lo sacamos de de, bien, de su bien. pedido a la droguería. De mi parte solo una pregunta, ese, ese aumento de 5 a, a 50 pesos un ejemplo, que se dio por parte de los proveedores en la medida que le iban reponiendo ustedes iban subiendo cada vez que hacían un envío? No, no, la suba no, no creo, creo, creo, no, que en este caso no es para aprovechar el momento, sino porque bueno, como muchas de estas cosas están fabricadas vos, bueno, todo está fabricado en China. Este, se ha complicado ese tema, ¿no? Y entonces este, los envíos, la, la falta de disponibilidad y todo ha hecho que, que la, la suba de precio, ¿no? Todo, todo, muchos muchos artículos que, que llegan provenientes de China, de fabricación china, han subido. Casos frascos de esteril, de cintas, digo, no solo los tapabocas, digo, o sea, ha habido una suba general de todos esos productos, ¿no? ¿Cuál era... Sí, perdón, dime, perdón, dime. No, ¿Cuál es la demanda este, en relación a lo mismo en estas últimas semanas del de alcohol en gel y los precios? ¿Se si han tenido variación? El alcohol en gel se ha mantenido bastante, los precios, porque muchos son industria uruguaya, digo, y la bueno. gran mayoría. Entonces no hay problema con el precio, pero sí con, con, con la entrega, ¿no? O sea, claro. la demanda es la misma y en este momento tenemos un tamaño pequeño nada más y, y bueno, a la espera también de que. De, bueno, de que dé para fabricar, para para abastecer, ¿no? El, el tema es eso, es sí. lo que es fabricación, abastecimiento, es lo que nos está dando, ¿no? Bien, gracias por esta charla muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chao, chao. Chao. Frecuencia abierta.